Bueno, en el territorio Alaves tenemos unas cuantas bodegas. La Rioja Alavesa, desde luego, se lleva bueno pues la palma casi prácticamente, pero también en nuestra comarca hay, hay bodegas, en este caso del, del Chacolí. Son vinos distintos, diferentes. Pero la Diputación Alavesa, pues eh, apuesta por, por mejorarla. porque mejore la competitividad de las pequeñas bodegas. Y ahora ha previsto pues unas subvenciones. Que ...de las que vamos a hablar con el diputado foral de, de Agricultura, Borja Monge... ...al que le hemos interrumpido esta mañana unos minutos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bueno, bien. Muy buenos días. Bueno, pues se trata de mejorar la competitividad de nuestras bodegas... ...en, en un momento, pues que... ...bueno que a pesar de todos los los pesares y en fin, pero la, el cha, el chacolí por lo menos y desde luego la Rioja Alavesa uh -huh. pues están están en un momento muy muy bueno, ¿verdad? Eso es. Este esta ayuda que, que el departamento de agricultura ha abierto es para mejorar la competitividad de las pequeñas bodegas, no solo de Rioja Alavesa, que sí que hay hay hay se caracteriza a Rioja Alavesa por tener un gran número de pequeñas bodegas, pero también las bodegas de de Chacolí de la zona de Ayala eh, podrían acceder a este a este a este plan de ayudas. Una subvención que puede llegar hasta el 50% de la, de la inversión necesaria para mejorar el, el, la competitividad, ¿verdad? Eh, hasta, el, hasta el 50% las primeras bodegas que podrían acceder a este a este plan serían las pequeñas verdaderamente pequeñas bodegas todas las eh, solicitudes las clasificaremos eh, cuando, cuantificaremos eh, eh, el volumen de bodega por los litros que elabora o sea bodegas con menos de 20.000 mil litros eh, se les puntuará con tres puntos bodegas que estén entre 20.000 mil y 50.000 mil litros con dos puntos y que entre 50.000 mil y 150.000 mil con un punto entonces las primeras son las que primeras las primeras que podrían acceder a este, a este plan de ayudas y llevarse hasta una eh, subvención de hasta el 50%. De entre 7.000 euros y 600 euros podrían llevar eh, una subvención de, del 50%. Tenemos que entender que todas estas pequeñas bodegas son las que más dificultades podrían tener a, para adaptarse a la normativa europea en cuanto pues, a mejoras higiénico-sanitarias, en la gestión de, de residuos de bodegas, en los procesos de elaboración, eh, mejorar la seguridad y accesibilidad de las bodegas, O sea, en todo ese sentido, eh, el departamento quiere eh, ayudar a este sector, el, el vitivinícola, que está muy muy profesionalizado y, y queremos que siga siéndolo. Uh -huh. Bueno, ayudas que, que, bueno, que vendrán muy bien, porque claro, las, de las grandes bodegas, pues escuchamos noticias eh, casi todos los días. De, de lo bien que, que va todo esto, ¿no? porque el, bueno, el vino se vende muy bien, bueno, la, vino... la, cali la calidad de la, del vino de la Río Jalavesa es estupendo y del Chacolí de este año también en nuestra comarca es, es, es extraordinario. La cosecha ¿verdad? de este año de Chacolí ha sido calificada de, de excelente el tiempo del año pasado, antes de vendimias, eh, benefició que las eh, que las uvas estuvieran sanas, hubo una merma pequeña, una pequeña merma en cuanto a producción de kilos respecto a, al 2010, pero bueno en cuanto a calidad, pues sí que fue un, un notable éxito Sí, sí, y bueno, y además éxito que, que tienen prácticamente, yo creo que toda la cosecha ...por menos en, en el año anterior... ...tenían la cosecha pues vendida... ¿no? vendida ...incluso están internacionalizando... Exactamente. Eh, ...su producción... Que, ...exactamente... Que es... el, ...el Chacoli de, de Alaba... ...esta denominación está invirtiendo... ...está profesionalizándose... ...llegará en breve a tener el nivel de profesionalización... ...que tiene en Río Jalavesa... ...que tiene mucho más historia... ...y mucho más años de, de, de sabiduría... En elaborar, ...en elaborar vino... ...y Chacoli está haciendo muy buenos vinos... Eh, ...Chacoli Araba o Chacolina, ...está haciendo muy buenos vinos... ...están profesionalizándose... Y queremos que sigan haciéndolo y para ello, pues eso, desde el departamento, los técnicos de, de, del, del departamento asesoran en, en, en todos los aspectos a, a los viticultores de, de la zona, porque son estos los que sí que están todavía experimentando en cómo conseguir los mejores chacolís eh, año tras año. Bueno, muy interesante todos los, los planes que se están haciendo, incluso bueno a nivel ya no solamente que, que también desde la propia Diputación, pero ya a niveles eh, comarcales como las rutas de pues del vino de la Rioja a la Besa, la ruta del Chacolí en, en nuestra comarca que también ayuda bueno pues a, a que dentro de, de la, del, del turismo pues haya mayores oportunidades para las personas que se acercan a estas a estas comarcas pues que tengan iniciativas y sobre todo bueno, que, que mejor no que que, que una, una de estas es la, la iniciativa de, la, de sentarse en una buena mesa con un, con un buen vino ¿no? Exactamente hay que buscar eh, complement, eh, complementaridades a la buena elaboración del vino el turismo es una. hay que fomentar el turismo para que no solo eh, se vaya a comprar vino sino a, a visitar tanto la zona de, de Ayala como la zona de Rioja Alavesa comer allí de dejen el dinero allí y que, y que disfruten de la de, de, de nuestros caldos y de la zona y de los habitantes y de todo el territorio histórico de Álava que, que tiene mucho que visitar y tiene que, mucho que decir. Uh -huh. Ahora todo este mundo de, del vino, al igual que otros ¿verdad? Otros eh, pues están eh, estrechamente vinculados a las normativas que, que dictan desde, desde Europa ¿no? Uh -huh, y, y esto pues no sé si hace que vayamos creciendo en, en cuanto a Por ejemplo, eh, en cuanto a bodegas o en cuanto a hectáreas dedicadas a la vidicultura, porque tampoco se podrán, a lo mejor, pues, plantar todo lo que uno quiere, ¿no? Bueno, en cuanto a hectáreas de viticultura, también es un cultivo protegido. Eh, las dos denominaciones tienen… Eh, bueno, el cultivo del viñedo tiene que ser, tiene, se puede ampliar vía, vía decreto, vía concesiones europeas, vía concesiones del, del Consejo Regulador. Y, y sí que, en ese sentido, eh, el Chacolí de Álava eh, hace dos o tres años eh, te, tuvieron eh, la posibilidad de plantar 100 hectáreas eh, Eh, se plantaron 60, todavía tenemos 40 hectáreas, posibilidades de plantar 40 hectáreas, poquito a poco se irán plantando. En Río Jalabeza también eh, tenemos pensado, estamos valorando la posibilidad de aumentar la, la masa vegetal de viñedos, pero bueno, hay que ser prudentes, eh, hay que con, eh, consensuarlo con los distintos agentes del sector, a ver si es conveniente o no es conveniente y bueno, y en cuanto a lo que me decías, de adaptarse a la normativa europea, pues eso para esto es este plan, complementa el gran plan de ayudas del sector que sacamos hace hace poco más de un mes. Eh, y, bueno, en este sentido, como digo, lo que nos interesa es profesionalizar el sector, que ya lo está mucho, y, y que sigan eh, elaborando buenos caldos y que también eh, la identidad de estas pequeñas bodegas, tanto en la vesa como, como en la zona de, de Ayala, siga esta identidad de pequeña bodega, que elabora buenos vinos y sean competitivos y podamos... Eh, pues mantener esa supervivencia que, que necesitan y que no les lleve a, a cerrar estas eh, estas pequeñas bodegas. Mm -hmm, que son los pequeños viticultores y bodegoras los que están incrementando precisamente el número de hectáreas, ¿no? Por cierto, que me ha llamado la atención de que Álava es referente, eh, en eh, porque se han plantado en un número, que no tengo el dato, de, de superficie de viñedo eh, ecológico, ¿no? ¿Mm? Álava es referente y España es referente, España... Puede ser, si no el más eh, de los que más eh, superficie de viñedo eh, que lo cultivan en, en, en ecológico y en Alava desde el 2008… Eh, hemos duplicado, si en, en el 2008 había 88 hectáreas, alrededor de 88 hectáreas eh, cultivadas en, en ecológico, ahora mismo, el año pasado, a, terminamos con 197 hectáreas, nos hemos duplicado, y la tendencia es a la alza, es, ya te digo, están, eh, esto sí que es, eh, es un vino que, que hay que explorar, hay que mejorar, y en eso está trabajando numerosas bodegas de tanto la Jalavesa y de Chocolilla, pues lo tienen en mente. ...podrían eh, eh, valorar la posibilidad de, de trabajar Chacolí en, en Ecológico... ...todavía hay, habría mucho que andar, pero bueno. Sí, sí. Bueno, además, eh, recientemente, y en Río Jalavesa nos situamos de nuevo... Eh, ...unas cuantas bodegas, precisamente, han, han obtenido pues premios internacionales... ...calificaciones, que se suman, desde luego, a los muchos que, que tienen... no las, ...las bodegas de ese lugar, de nuestro territorio, que desde luego, bueno, pues... Son, ...son referencia en cuanto a vino... ¿no? ...exactamente, de todas las medallas... ...que se ha llevado la denominación de origen Rioja... ...la mayoría y como todos los años... Eh, ...se las ha llevado vinos de Rioja la Besa... Eh, ...hay que felicitar por el buen trabajo... ...que están realizando año tras año... ...y bueno, es, como dices es un... ...es un orgullo para, para el territorio histórico... ...para los bodegueros... ...y para la denominación de origen... ...que los vinos de Rioja la Vesa ...estén consiguiendo año tras año... Eh, ...pues estas, estas medallas... Mm-hmm bueno pues nos satisface que se ponga en, en valor cada día más eh, bueno pues esta esta maravilla que tenemos en nuestra tierra que sí, sí. es el, el vino tanto el de la Rioja Alavesa como el Chacolí que va creciendo sí. poquito a poco en prestigio y, y en calidad desde calidad. luego porque el, la última cosecha como ya acaba de mencionar el diputado pues ha sido fantástica no sí, más está más está corta bien. más pequeña verdad en producción pero sí pero bueno han llegado no sé cuántos kilos llegaron a más de 400.000 mil kilos se recogieron y bueno no andaban lejos de lo que consiguieron, de lo que cosecharon en dos años, pero que se califique de excelente esta cosecha es una muy buena noticia y que se están haciendo bien las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues no nos queda otra que felicitar a todos los Exacto. pequeños bodegueros eh, y a las pequeñas bodegas y, bueno, pues que sigan... Y animarles, porque sí. hay que animarles este sector que tanto invierte, que tanto trabaja y que tanto in investiga en, en elaborar buenos vinos y animarles a seguir trabajando así. Uh -huh. Borja Monje, diputado de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, muy amable por atendernos. Eh, muchas muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Venga, gracias.